Sí, las auto-auditorías, eh, la experiencia enseña que no, no no dan resultado positivo ninguno, ¿no? Alguna vez funcionó en el área de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, yo recuerdo una una comisión de notables, que también se iba a encargar de, de, de todo este tipo de, de, de controles, de recibir denuncias, darle trámite, hacer los reclamos correspondientes, etcétera, etcétera, y nunca se llegó a nada, ¿no? ¿Y por qué se cree, doctor, o por qué cree usted que, que llegamos a esto, a estos anuncios de estas autoevaluaciones, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo los debemos leer? Sí, lo que no me queda en claro, yo no conozco la resolución, eh, esa que vos no, eh, mencionás, la 999. Eh, lo que me llama la atención el término requisa, porque parecería que es una comisión que va a, a auditar o controlar a los internos y, y no a las autoridades de cada, de cada unidad penitenciaria. Es decir, no no me queda en claro eso, porque el término requisa eh, está dirigido o, o está referido a, a requisar a, lo, a los internos para ver si, si tienen algún objeto no permitido o... o o algún medio de comunicación con el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sí, y en realidad también habla de la potestad que tiene la, el grupo de, de, a ver, si se me permite el término, no lo dicen esos términos la resolución, eh, pero sí podemos hablar de auditores o inspectores, es eh, la de eh, tomar imágenes, realizar filmaciones, eh, y la particularidad es el carácter de sorpresivo, ¿no? Aunque a uno le genera dudas, reitero, por la misma situación, que sea una autoevaluación. Eh, esto de sorpresivos podrán ser las primeras, sí, porque alguna... Es decir, eh, eh, tienen que justificar de alguna manera su, su creación, pero después sabemos que dentro de un ámbito como es el servicio penitenciario, que pues todos sabemos que administrativamente está corrupto o está corrompido, eh, esto de la sorpresa va a dejar de serlo, porque... Siempre, por, por algún medio, se va a filtrar la información y va a llegar el aviso a, a las autoridades del penal. si Te vuelvo a repetir, si es que la auditoría va a ser respecto del funcionamiento y la función que está cumpliendo cada uno de ellos. Uh -huh. Ahora, si va a ser hacia los internos, bueno, sí, indudablemente sí, va a ser. Eh, posiblemente sea su sí sí. Uh -huh. eh, doctor, digamos, eh, las cárceles de, de la provincia recibieron días atrás la, la visita de la de la comisión de, de la OEA que las eh, auditó, eh, bueno, le, Derechos Humanos recorre y mucho. ¿Cuál es la, la mirada que ustedes tienen? ¿En qué condiciones tenemos el sistema carcelario? No hablemos de toda la provincia, si quiere circunscribamos al de la zona. No, no, no, yo no tengo ningún reparo en decir que todo el sistema penitenciario nacional, tanto el federal como el provincial de la provincia de Buenos Aires, el bonaerense, como el de la demás provincia, está en pésima situación. Uh -huh. En pésima situación edilicia, en pésima situación eh, económica, financiera, y, y bueno, ni hablar de, de, del tratamiento que se le tiene que dar a los internos que realmente no lo reciben. Es decir, en una palabra creemos que es, nosotros estamos totalmente convencidos que es un sistema de encierro y de exclusión y no un sistema destinado a lo que dice la ley, que es la, la recuperación de los internos. Uh -huh. Esto es fundamentalmente teniendo en cuenta el abuso que están haciendo los jueces de lo que se llama la prisión preventiva de personas que aún gozan del estado de inocencia que eh, son la, la gran mayoría de los internos de las unidades penitenciarias. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esto es eh, una cuestión netamente presupuestaria en algún punto también o puede haber claramente una ausencia total de política penitenciaria? Es que exactamente no hay política penitenciaria, la política penitenciaria lo único que, que interesa es crear cárceles para encierro y no cárceles para para la finalidad que, que la ley y la constitución determinan ¿no? vuelvo uh -huh. y vuelvo a, eh, vuelvo a a insistir que es la, la recuperación de los internos, para los cuales hace falta equipos técnicos, hace falta presupuesto, hace falta seguimiento posterior a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Es eh... decir, es un sistema autoritario, casi militar, a tal extremo que lo rige un, un, una ley de, de la época de, de la dictadura, y, y bueno, y está instaurado de esa manera y. Y el trato hacia los internos es de, de, de, de total falta de respeto a la dignidad de cada uno de ellos, y, y bueno... Y, y entre ellos eh, autoritariamente y, y, y, y muy corrupto ¿no? Uh -huh. El Doctor Díaz atrás hablaba con el defensor general de Azul, el doctor Fernández y él eh, se manifestaba no del todo de acuerdo no tampoco en desacuerdo pleno pero con la construcción de alcaldías otro proyecto que sale también del Ministerio de Justicia y de Seguridad y que tiende a sacar a los presos de calabozos de comisarías y eh, bueno, alojarlos en estos lugares ¿Cuál es su mirada respecto a estos, a estos proyectos y a esta política de construcción de alcaldías o la barría tendrá la próxima una en poco tiempo parecería bueno esta es una solución que se da el mismo ministerio de ahora de justicia y seguridad precisamente para vaciar las comisarías de presos porque realmente en las comisarías sí están en, totalmente hacinados ¿eh? eso no, no no te quepa ninguna duda el estado de los calabozos y las celdas en las comisarías, la comisarías la, la, la mezcla entre contraventores eh, eh, delincuentes, condenados, procesados y todo, eh, atenta contra contra el tratamiento de cualquiera. Y, y realmente en comisaría no pueden estar ni siquiera 24 horas, uh -huh. porque el Estado es pésimo. Yo creo que es una solución que encuentra el mismo ministro para eh, salvar eh, lo, lo que ha asumido ahora, que es eh, la dirección de la Policía Bonaerense. Uh -huh. e, en... en en detrimento de, de de las más elementales eh, eh, respeto de lo más elementales respeto a a, a, lo, a, la, a las personas que aún gozan del estado de inocencia Claro, porque en realidad estaría, se estarían eh, alojando allí los que tienen prisión preventiva o, o, o todavía sobre ellos no pese una condena. Se ¿no? han alojado allí los que aún no tienen prisión preventiva y los que tienen prisión preventiva y todavía no les han dado cupo en las unidades penitenciarias de la zona pertinente para para poder alojarlo. Uh -huh. eh, ¿ustedes? Y, después, y después está el otro problema, porque... Eh, pre, eh, Con el gran Buenos Aires ocurre con alguna, algunos presos de Azul y demás que eh, a, a la gente que aún goza del estado de inocencia, que le dictan la prisión preventiva, porque, bueno, supuestamente van a tratar de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, eh, los derivan a unidades carcelarias que están totalmente alejadas del lugar de residencia. Uh -huh. Por ejemplo, está pasando con la gente de Azul, que la unidad 7 todavía no está en funcionamiento, Bueno, algunos tienen la suerte, digamos, de ser derivados a, a Sierra Chica, la 38, pero después los derivan a Barker, a Ordanpilleta, y bueno, y, y esas son las unidades que están en lugares inaccesibles para la familia, sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta la calidad de la situación económica de, de, de, de la gente que está presa, ¿no? Uh -huh. Pues ni hablar de la gente de Gran Buenos Aires que tiene a, a sus familiares... Eh, detenidos en Sierra Chica, en Barque, en Urgapilleta, es, es imposible de alguna manera reafirmar el lazo familiar, ¿no? queda claro queda claro es como la época del Martín Cierra lo destierra uh -huh. sí, sí y generan determinados problemas también yo días atrás hablaba con con personas que hacen recorridas habituales en las cárceles y por ejemplo decíamos que o comentábamos que muchos presos han accedido a ingresar a este programa de violencia cero de encierro de tres meses con la falsa promesa de que después serán trasladados a una unidad carcelaria cercana a la a, a su lugar de residencia ¿no? también ahí hay un engaño también por parte del mismo sistema ¿Y sí, porque cupo no les va a dar, evidentemente el cupo no les va a dar. Y la efectividad del programa también está en duda, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo no lo conozco, uh -huh. o bueno, no sé, uh -huh. no sé a qué está destinado eso de violencia cero, etcétera, etcétera, porque, bueno, si la violencia viene de arriba para abajo, de los custodios hacia los internos, no sé qué qué solución van a encontrar para que no haya violencia entre los internos. ¿no? Está clarísimo. Doctor Moreno, le agradecemos como siempre la amabilidad por charlar con nosotros. No, Fabricio, mucho gusto. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, mucho gusto. El doctor Jorge eh, Alberto Moreno.